Recibimos a Maurito Monteiro. ¿Cómo andás, Mauro? Buen día, Cintia. Buen día todo el equipo. ¿Cómo andan? Muy bien. Bien, bien. ¿Vos? Muy bien. Todo tranquilo. Bueno. Y acá, la verdad que muy bien. Decíamos, tenemos el estudio este, muy templado, mm. así que perfecto para continuar bueno, la mañana. Aprovechá, porque está fresca la mañana todavía. Y te digo que el sol que hoy salía esperanzador se fue, se fue este, tapando con las nubes. Y le han ganado, por lo menos serio? por este rato, la batallita. En serio, no, no. Acá ento hay absolutamente soleado. Sol radiante. No, no, acá está nublado porque las nubes, eso es lo que te he hoy más temprano, esas nubarrones importantes, lo fueron, lo fueron tapando. Uh -huh. Se ven algunas lucecitas del sol, pero te digo que no calienta nada. A esta claro. hora, diez, casi 11 menos 20, ya debería haber calentado un poco, así que hay que, hay que seguir... Con camperas y con algunas, algunos buzos, veo algunas personas con un poco más abrigadas, según cómo te caiga el frío, pero te digo que está, está fresca la mañana. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Eh, bueno, eh, ayer trajiste? comentábamos situaciones que pasan en el Colegio 9 de Julio con los docentes y también con los alumnos y alumnas. Sí. Y también está pasando algo similar con docentes o con maestras en las escuelas primarias porque hay un grupo de padres preocupados por una docente o una maestra de quinto grado de la escuela 4 de la ciudad de Santa Rosa, la, la calle Libertad, eh, que están viendo algunas actitudes eh, que no les gusta para nada, eh, cómo trata a los pibes y a las pibas esta docente, eh, que ya viene arrastrando algunas situaciones complicadas de años anteriores, y este año se expuso mucho más y directamente los, los padres, o por lo menos un grupo de padres, presentaron una nota a la dirección de la escuela 4 para pedir algunas explicaciones de por qué eh, la maestra de quinto grado trata de salame, salamín, no. o tonto, o tonta, a los niños, a las niñas de ese colegio, de esa escuela. Tranqui. Eh, sí, tranquila, la, la, la, la prof, la, en este caso la maestra. Eh, preocupado por esa situación... Los padres presentaron una nota, hubo una reunión entre la directora, la maestra y los pibes y las pibas, sin los padres. Eh, y en, ese, en esa reunión se les pidió a los pibes que les contaran a la directora qué les hacía o qué les decía la maestra. O sea, los expusieron a pibes y pibas de 8 o 9 años a que ante un mayor les cuente lo que les decía otro mayor. Una situación muy fea para, para los niños y las niñas de, de, ese, de ese grado de la escuela 4. Erika Montaña es la abuela de una de las niñas, habló con nosotros y nos contó la situación, y a la vuelta de la nota contamos cuáles son las novedades. Una de las docentes de quinto B del turno de la mañana eh, Tiene unos términos poco habituales, muy extraños uh -huh. Donde les dice salames, salamines, a veces, algunas veces tontos a, la, a los chicos y a las chicas Esto fue presentado formalmente a la directora Y bueno, en principio pareció que se iba a revertir, había un esbozo de, de, de voluntad, pero esto ha ido en aumento, digamos, eh, con una situación que no, no se dio, que no, no, no hubo forma de de digamos de aclararlo, si bien se lo presentamos con una eh con una nota, varias reuniones, varias entrevistas personales con la directora. Uh -huh. eh, la directora de alguna manera que es nueva asumió la semana pasada, tuvo un, un, un intento de, de, de diálogo primero con la docente y después este tuvo una reunión Un poco extraña la modalidad. Como estrategia, digamos, a la que llamó asamblea áulica, es una muy buena estrategia. Pero bueno, esta, esta modalidad no la comunicó a la familia, por ejemplo, pero sí hizo una reunión en donde estaba ella, la docente, los chicos y las chicas, que tienen nueve años, ¿no? Nueve y diez años. Y, mmm, la, la, digamos, los puso en comunicación para que los chicos y las chicas le dijeran a la docente qué cosas... Eh, la, le, les hacía sentir mal entonces bueno, los niños y las niñas en este grado de confianza de, de ingenuidad uh -huh. eh, les expresaron que eso les hacía mal estos niños y estas niñas lloran antes de entrar a clase, expresan que no quieren ir, que no les gusta este uh -huh. trato, la señorita también este, tiene un tono de voz elevado, grita pero cuando va una persona adulta a la escuela Eh, al aula, ella no lo hace con lo cual da un grado de madurez y de claridad que el trato tiene que ser diferenciado y, y se da cuenta que esto no está bien o sea, no hay una, hay una claridad en ella uh -huh. que el trato hacia las niñeces tiene que ser de otra manera creo que no puede, des no puede argumentar ni decir yo se lo digo con cariño, esto no se dice con cariño, porque a ningún, ni ninguna docente uh -huh. ni ninguna directora le gustaría que a su hijo o a su hija le digan salame, mortadela, queso y si no, habilitemos esto y veamos cómo te cae ¿Y en qué contexto se los dice? Y se los dice en un contexto cuando hay una actitud o hay una pequeña falla o error o una, un descuido o en la tarea o no se resolvió alguna eh, consigna que la docente dio en clase. O sea, no es un contexto de, eh, de, bromas. de bromas o de un contexto de que hizo algo bien, sino al contrario, algo no se resolvió bien. Entonces, no es un contexto de felicitación. Bueno, ahí está planteado el tema. Eh, padres, y en este caso una abuela, preocupadas por la actitud de una maestra en la, en la escuela 4, que trata a los niños como salames cuando algo no les sale bien. Eh, no parece la mejor educación o la, la mejor este, eh, versión pedagógica de una, de una maestra tratar a los chicos de, de esta manera. Lo que resolvió la, la dirección en una reunión que se hizo ayer a la tarde es apartar a esta docente, poner una suplente, pero les dio eh, un, este, un regalito a esta maestra de quinto grado, y ya no va a estar más al frente del aula, sino que es la vicedirectora de la escuela. Uh -huh. O sea, le dieron un cargo mayor a una persona que está siendo cuestionada por un grupo de padres y madres. Veremos cómo continúa esto, pero también en las escuelas primarias están pasando cosas poco agradable para las niñeces. Mauro, ¿hay alguna denuncia en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, en el Tribunal de Ética del Ministerio de Educación? No, porque lo que presentaron es una nota a la dirección para más o menos eh, seguir los canales institucionales. Eh, lo que pasa es que ahora desde el momento de, del apartamiento de la mujer, de, de, perdón, de la docente, de la maestra, eh, ya los padres no saben qué por dónde recurrir, lo pueden hacer tranquilamente para que se para que se investigue un poco más, más de fondo, pero lo que pretenden los padres es que esta docente no la saquen del lugar, sino que que cambie las actitudes, uh -huh. por lo menos en el momento que les da clases y ese trato directo y tan tan particular que tiene esto que tendría esta docente para para tratar a pibes de 8 o 9 años. Claro. Bueno, maurita, vamos a seguir el tema. Gracias. ¿Cómo no?